Bueno, eh, habíamos contado, de hecho fue el tema de apertura, abrimos abriendo de hablando de eh, la decisión que tomó el Estado Municipal eh, de ajustar en cultura, si querés le ponemos el título que le ponen ellos, eh, que es reducir gastos públicos eh, austeridad. Pero, austeridad, pero la traducción es eh, recortar en cultura por parte de la Municipalidad, unificar dos secretarías, la de turismo eh, y la de cultura, quienes están ahí un poco desesperados eh, y desesperadas porque hay una deuda pendiente gente pero aparte porque trabajan muchos de ellos y de ellas para el, el Estado Municipal, eh, son los diferentes actores y actrices eh, de nuestra ciudad. Para poder charlar un ratito eh, sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Pablo Ciambotti, que es integrante de Plan, que es esta organización que se conformó eh, en torno a trabajadores de la cultura que prestaron sus servicios eh, a la Municipalidad, más allá que Pablo es eh, uno de los integrantes de la Willington. Pablo, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. En, en primera instancia, preguntarte por impresiones personales, eh, cuando ayer leíste y te enteraste eh, que por eh, achicar costos, bueno, reducir gastos, perdón, eh, político, el Intendente decidió unificar eh, cultura con turismo, ¿cuál fue la sensación? Yo creo que va de la mano de lo que venía ocurriendo, ¿no? O sea, eh, malas gestiones en cultura, eh, la de Rojas, la de Balmaceda, Rave... Este, digamos, eh, es una situación eh, que, que va desembocando en esto, pero es lo que ellos buscan, ¿no?, políticamente quieren achicar el Estado, quieren eh, cultura, es una molestia para, para ellos. O sea, prefieren manejarse con turismo que contrata una productora, prefieren manejarse con turismo que, que no respeta la ley de cupo, porque nunca lo respeta, Este, gente que no tiene nada que ver con la cultura, ¿no? O sea, turismo. O sea, no lo podíamos creer ayer, cuando eh, se hicieron asambleas por todos lados, este, la red de salas, las asociaciones de músicos y músicas, talleristas, teatristas, este, nadie puede creer que esta situación esté ocurriendo en esta ciudad tan grande, a la cual ni siquiera turismo, Abarca bien eh, todo, o sea eh, tirarle otra otra cartera, creo que se dice otro, otra otro espacio para manejar a gente que todavía no maneja bien ni siquiera lo que tiene. Uh -huh. este, eh, la bueno, verdad que es una vergüenza Bueno, turismo fueron lo, los, los encargados Y lo pongo entre comillas eh, Porque fue tercerizado el laburo eh, De organizar eh, estos eh, eventos culturales En las ocasiones de, de invierno eh, Recuerdo que en algún momento Habíamos dicho acá en la radio De... Eh, se gastan que no está mal que lo hagan porque un incentiva eh, que haya cultura para para, to, para todas y para todos eh, en todas partes eh, pero mientras tanto ustedes o parte del grupo eh, de que, con, que contrajo no que tiene deuda perdón con el municipio el municipio con ustedes en realidad eh, digo no habían cobrado no no no no, no cobrado no cobró alrededor mira venimos haciendo sondeos calculo que deben ser alrededor de cuarenta proyectos musicales que no han cobrado Veinte hay en asociaciones, eh, y hay otros veinte dando vuelta. Cuando nosotros nos reunimos con Balmaceda, que que metimos presión para que esto ocurra, para que nos paguen, para que le paguen a los artistas, en verdad, este, fuimos con eh, 37 proyectos, casi 40 proyectos en ese momento, este, y él, antes de que hablemos, le dijimos, o sea, le dijimos, están debiendo contratos, y nos dijo 78 ocho. Uh -huh. O sea que hay un montón de gente que no tenemos eh, dentro de las asociaciones que ellos le están debiendo contratos. Hoy eh, a las asociaciones, eh, por lo menos las cuatro que formábamos parte hasta hoy, que se sumó una quinta, eh, la que hace el festival de jazz, se sumó hoy eh, a este grupo, eh, nos están debiendo alrededor de entre 20 y 25 contratos. Hace dos meses nos empezamos a juntar con Balmaceda y se comprometió en pagar todos, ahí nos debían 30 y, sin sí, ponerle 40, pagaron solamente 15 contratos, hay 25 agrupaciones que tenían contratos en enero de 20.000 pesos. No no te estoy hablando de una fortuna, porque sí, cultura seguro. acá siempre negrea a los trabajadores, ¿no? Sí, yo no, me, me quedé ahí pensando en que, a, ¿a dónde van a reclamar la próxima vez? Le digo, no, en... no. A, eh perdón no pero aparte digo eh turismo organizó eh, eh, organizó porque almaed a mí me mandó a hablar con turismo cuando nosotros le dijimos tengan en cuenta la ley de cupo para la fiesta de san patricio a donde trajeron a capanga y a los decadentes que uh -huh. gastaron una fortuna este que no sé de dónde salió la plata esa este y no cumplieron la ley de cupo en ese maravilloso festival. ¿no? en ese festival que pusieron todo para la fiesta de San Patricio eh, tampoco tampoco fue de, a través de cultura, ya la manejaba turismo no cumplieron la ley de cupón hablaron con dos o tres artistas que estaban bien con los cerveceros supongo, nosotros planteamos que las asociaciones podemos ocupar el lugar de estas productoras a las cuales eh, ellos contratan desde turismo pero bueno, no, no ocurrió o sea que el, el panorama que vemos es muy oscuro si no logramos eh, cambiar esta decisión que tomó el Intendente. ¿En qué crees vos, Pablo, que puede ser la... la el, digo, ¿en qué se pueden ver perjudicados eh, de, de mayor manera, digamos, a partir de esta decisión del Gobierno Municipal? No sabemos para qué lado van a salir, ¿no? Porque hay un montón de... de, de, de de trabajo que se venían realizando mal, pero se venían haciendo algunas, eh, te diría el ciclo de plaza en plaza, lo, los, los talleres que se estaban dando en distintos lugares, no sé cómo lo puede llegar a manejar hoy turismo, ¿no? O sea, no, no sabemos, no, no convocaron a nadie, toman decisiones desde un escritorio gente que no tiene ni idea de, de cómo se hacen las cosas. Este, eso pasa habitualmente, ¿no? Este, sí, en, en este tipo de gobiernos, pero bueno vamos a ver nosotros estamos todos activos eh, se, se volvió a juntar el observatorio cultural empezaron a formar parte todos los que habían dejado de estar este mismo la red de salas va a participar plan somos muchos músiques eh, laumard mío y se y este m eh, Montones, montones de espacios, nos estamos autoconvocando y vamos a ver qué decisiones se toman. Este, no nos convocaron a ninguna de las partes, a ninguno de los espacios para, para comunicar esto, no sabemos cómo van a trabajar, no, no sabemos quién va a estar, o sea, es una vergüenza, ¿no? Eh, pero bueno, estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, de hecho, eh, hace una semana se firmaron los contratos de algunos artistas de enero, que no sabemos quién se lo va a pagar ahora, no por supuesto. Sí, a ver, ahí ahí quedó, me parece, todo en una nebulosa. Eh, ¿Ustedes en algún momento van a pedir o pidieron ya reunirse con alguien para saber de qué manera eh, se van a tener que manejar de acá en adelante? Eh, digo, más allá de que no fir hayan firmado todavía nada para la temporada que viene, eh, sí sabiendo que tienen, bueno, 70 aproximadamente trabajadoras y, tra y trabajadores que no han cobrado lo de enero del año pasado, de este año, perdón de este año. Sí, sí. Eh mira, nosotros hace una semana cuando la semana pasada, cuando echaron a le pidieron la renuncia a a Balmaceda, uh -huh. a, Rave, a todos ellos, eh conseguimos el teléfono de Montenegro y le pedimos una reunión urgente. Nos dijo que le demos unos días, estaba lo de las motos, digamos, bueno, por ahí está ocupado en eso. Este, y ahora nos desayunamos ayer con esta noticia eh, vamos a pedir una reunión con el intendente directamente a ver qué qué es lo que nos dice no porque la verdad que al, al no tener información que es muy normal que no ocurra que que ocurra eso que que no den información acerca de, de a dónde vamos a ir a parar eh, lo, los trabajadores y trabajadoras de la cultura o con quién vamos a tener que hablar, a qué oficina nos vamos a dirigir, nada, no sabemos nada. Así que vamos a hablar con la persona que tomó la decisión, este, que nos reciba, para ver cuál fue su maravillosa idea. Eh, la, ¿La idea es insistir con reunirse con Montenegro para que le dé una explicación de ver cómo va a empezar a funcionar todo a partir de ahora? No, no, la idea es que esto no ocurra en principio... Que esta eh, que la secretaría de cultura siga funcionando como tal mejor de lo que viene haciendo que convoque a las personas que saben del tema y no ponga eh, gente para ocupar los puestos digamos si querés o, o, o personas con algún nombre o algún alguna posibilidad de, de, de acomodo desde desde la política que convoque a la gente que sabe nosotros estamos organizados y organizadas y organizadas también. Entonces, este, que convoque a, a, a los actores de esta área a, en todo caso, diagramemos juntos el trabajo que hay que hacer. Y si no, bueno, eh, veremos qué hacemos. Todavía estamos en asamblea desde ayer. Este, todas las organizaciones eh, sacamos un comunicado y ahora veremos para qué, eh, qué, cuáles son los pasos a seguir desde los distintos espacios. Pablo Claudio te saluda. En ese sentido, eh, se eh, puede proyectar algún tipo de concentración, movilización de todos los sectores de la cultura, ya sea desde músicos, música, desde el teatro, bueno, todas las ramas de la cultura. ¿Cómo lo ves? Sí, desde ayer se está hablando de eso. En principio se sacó el comunicado. Todavía no tuvimos una reunión todos y todas juntos. Eh, así que esto está pasando, está ahora. Es súper vivo desde ayer que estamos. En grupos de WhatsApp, algunos se han juntado en forma presencial, eh, eh, haciendo algún texto para para comunicar a a todos los medios y a y a las, las y los trabajadores de de la cultura, pero todavía no se tomó ninguna decisión en ese aspecto. Pero es muy probable que que que sí que ocurra eso. Más allá de esto, se puede buscar alguna articulación política digo en clave eh, de no seguir acercar el, algún pedido de informes o que algún bloque acompañe que se explique esto se pidió esto. un pedido de informe perdón se pidió un pedido de informe hace tres meses desde el consejo deliberante acerca de por qué no se pagaron los contratos nunca le respondieron cuando Balmaceda empezó a hablar con nosotros este les dijo les respondió que ya estaba todo encaminado eh, según Balmaceda, ¿no? Por supuesto, sí, se reunió con nosotros, pero no le pagó a los artistas. También se comprometió en, en otras cuestiones, nosotros llevamos un, un diseño de nuevo contrato, veníamos teniendo, como les decía, charlas eh, mensuales, las asociaciones de músiques, con Balmaceda, que nos decía todo que sí, yo como lo conocía ya sabía que la mayoría de las cosas no iban a ocurrir, ¿no? Pero eh, por lo menos que, que todos y todas se den cuenta de, del grado de de la persona que teníamos ahí adelante, ¿no? Yo hace dos años que vengo peleando los contratos de, de plan y, y conseguimos sí todo lo que vamos eh, proponiendo, pero sabemos con quién estamos hablando, ¿no? O sea, eh, esta misma persona ahora a todas las asociaciones le había prometido una cantidad de cosas eh, y una cantidad de, de y unas formas de pago de los contratos atado a la inflación, que vos imagínate que eh, hoy estamos a fin de agosto y hay artistas que tocaron en enero por 20.000 pesos, ¿no? Este, yo no lo puedo creer, yo la verdad es, es una vergüenza, pero absoluta, tremenda, mientras siguen gastando, por supuesto, ¿no? Siguen gastando, siguen convocando artistas, Estamos financiando los artistas independientes a, a, al municipio, por supuesto. Ahora, si viene un artista nacional, le ponen la plata 50% adelantado y 50% antes de que se suba al escenario. Eh, digo, Pablo, recién decías que la intención, digo más allá de, de buscar o no reunirse con el intendente, eh, era impedir que esto se termine de concretar, esto de la fusión o el recorte en cultura eh, que se traduce en, en la desaparición de la Secretaría eh, de Cultura. Digo, ¿de qué manera tienen pensado, o si todavía resta poder, eh, digo, confluir en una coincidencia en torno a eso, si van a eh, salir a la calle a, a protestar, si van a seguir pidiendo reuniones y si en esas reuniones existe la posibilidad eh, de juntarse con, eh, en este momento se me ocurre Mariana Cuesta que es la Presidenta eh, de la Comisión de, de Educación y Cultura eh, y que por ahí es la que más tuvo ahí entre cruces eh, con Balmaceda o con algún concejal de la oposición para poder elevar algo más que no sea eh, un pedido de informe que nunca responden. Eh, ese pedido de informe lo hicieron desde la secretaría de, de Mariana, de Mariana Cuesta. Claro. Eh, según tengo entendido, eh, mira, eh, la idea es es no, es que que no ocurra esto, la, que no que sigamos teniendo en una ciudad tan grande una secretaría de cultura. No puede ser que en una ciudad enorme como esta, eh, con tanta cantidad de artistas, nos manden nada la oficina la segunda la tercera oficina de turismo o sea eh, es es algo que no puede no puede ocurrir eh, y bueno y las medidas y, y lo que vayamos a hacer entre eh, la, la gente de la cultura y, y veremos a ver cuáles son las respuestas no porque todavía como te decía como les decía hace un ratito no tenemos ninguna información clara de nada lo único que sabemos es que quieren ahorrar Este, bueno, si hubiesen fijado antes, ¿no? O sea, si vienen malgastando la plata, este, tendrían que ver por qué lado se les va. No creo que se les vaya por la cultura porque todavía no le pagaron a, un, a unos cuantos y unas cuantas en principio y estaban pagando 20.000 pesos, ¿no? O sea, eh, ¿sabes yo que... les preguntaría, eh, como le preguntamos a Balmaceda, se lo preguntaría a Montenegro, en su momento a Rabe o a cualquiera no sé, ahora lo de turismo, ¿qué harían ellos si estuvieran sin cobrar desde enero? ¿Qué harían ellos? Eh, porque nosotros, nosotros trabajamos y sostenemos y gastamos nuestro dinero en la ciudad, o sea, nosotros somos parte de la economía de la ciudad. Ellos le deben contratos desde enero. Eh, me imagino que a ellos le debe sobrar la guita, ¿no?, porque de repente no le pagan a uno le hicieron firmar un contrato de enero hace una semana la gente o sea grupos sí se o sea no se puede creer todo todo lo horrible que hicieron en esta gestión Eh, pa Pablo, sabes que en la apertura hablábamos de eh, que la sensación que dejaba era que la renuncia de Balmaceda llegaba tarde? Y empezamos un poco a enumerar lo que ya sí nos ocurría en, en el momento. Eh, digo, la deuda con ustedes, la, la biblioteca cerrada, eh, los baldos soriano con las salas que se caen a pedazos, eh, y más, un par más, de, dijimos. ¿Coincidís vos en eso? ¿Crees que la renuncia de Balmaceda o el pedido de renuncia de Balmaceda llegó tarde? Claro que llegó tarde, sí. Sí, en verdad, eh, hace, antes de Valmaceda también venía todo horrible. O sea, no es, no es... Eh, solo Valmaceda, Rojas, eh, la gestión eh, eh, siempre fue mala la Cultura. O sea, eh, yo particularmente con la Willington no agarramos contratos de la municipalidad. Cuando salimos a pelear los contratos los conseguimos para grupos que ni siquiera están en carpeta del municipio. Uh -huh. Ellos eligen a dedo, para los ciclos de plaza en plaza, para otros ciclos, a quienes a ellos se parece. No es horizontal, no es una mierda, no existe eso. O sea, este, ellos eligen a los que conocen, acomodan a los de siempre, casi siempre. Lo que estamos consiguiendo hoy con las agrupaciones es otra, otra forma de construcción que es lo, lo, lo que hay que hacer, ¿no? Este, los que más tienen las bandas que más posibilidades tienen, no agarran contratos y agarran la, las bandas chicas. Claro. Esto jamás lo van a mirar ellos, porque no les interesa. La gestión de cultura de Balmaceda fue pésima, fue pésima. Nosotros le llevamos un montón de soluciones a Balmaceda. nosotros Ellos no tenían sonido, nosotros llevábamos sonido, llevábamos el escenario armábamos el lugar, cuando Rabe estaba peleado con Balmaceda y no le daba la electricidad en los eventos que nos daba permiso en las plazas, llevábamos electricista a nosotros ¿entendés? o sea, cosas que no podían pasar ¿entendés? peleándonos con la gente que en Vial creo que se llamaba sí. que son los que te conectan el, <ríe> la luz claro. diciendo, no hermano, Balmaceda me mandó este whatsapp, me dijo, conectate conectate vos, ¿me entendés? O sea, estamos, o sea, eso ocurrió en Cultura Los músicos y músicas y música tuvimos que llevar un escenario, llevar un sonido, una ciudad enorme, hay dos sonidos y uno se lo sacan a la sala, eh, a la biblioteca, porque si no habría uno solo, una ciudad enorme, un sonido. Déjate de joder. O sea, peor que eso no creo que haya nada. O sea, yo puedo administrar cien veces mejor que Balmaceda. Cualquiera de los artistas que están en la organización pueden administrar mejor culturas lo que pasa que es obvio que no lo quieren hacer ¿No? o sea si si esto funciona este no sé no está bueno por ahí es porque es popular estamos hablando con Pablo Zambotti, uno de los referentes de Plan hay músicos y músicas autoconvocados y convocadas en entrevistas anteriores Pablo nos habías dicho no que más allá de estas exigencias para el Estado digamos que no no depende su organización para presentaciones y demás es como es el presente tienen algunas fechas digo para hablar de algo positivo digo desde la cultura no solamente de resistencias contra este estado de cercanía cómo es el, el, lo que queda del año para Plan tienen ustedes en su momento hicieron un festival digo cómo proyectan algunas fechas en concreto que nos puedas adelantar estábamos uy, perdón <risa> me había sacado la cabeza estamos ahí con con el mar del Plan con el festival que hacemos pero esta vez eh, eh, eso lo habíamos iniciado Plan solo para hacer nuestro gran festival anual. Este, queremos hacer un circuito nacional de música independiente de festivales, entonces ahora convocamos al resto de las asociaciones, ahora que empezamos a trabajar juntos, a Somos Muches Músicas, a mí, a mar a ICM, para hacer un gran festival entre las cinco asociaciones. La idea es unirnos, hacernos fuertes y empezar a proyectar. También empezamos a participar del corredor cultural Del, sur, del norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe este, bueno, estamos a pleno con el colectivo 1000, también eh, músicos independientes de Latinoamérica eh, estamos con un montón de cosas pero bueno, esto también nos, nos preocupa muchísimo porque gran parte de, de todas estas cosas más allá de que Cultura no nos dio una mano en el festival de nada, solamente nos puso que era de interés cultural este Más allá de, de eso, este año pensábamos que al haberlo hecho, y como ellos apoyan a los privados, podrían, a través de cultura o de turismo, en su momento fue, porque turismo tiene plata, según lo que decía Balmaceda, y cultura no, tiene una partida presupuestaria, pensábamos que podía ser de interés cultural y turístico, pero bueno, vamos a ver qué pasa. En principio, eh, dejamos de producir porque eh, este año porque teníamos muchas tareas, cambios de autoridades, eh, estamos con el tema del sindicato de músicos que estamos tratando de recuperarlo, en, que hay un sindicato acá, aunque no parezca, que hace lo mismo que Sagaic, que es solamente recaudar, este, las asociaciones lo queremos recuperar para, para tener mayor representatividad también y poder llevar talleres a los barrios y bueno, ampliar todo lo que se pueda, ¿no? O ¿Eh? sea, hacer todo con la fuerza de todos y todo eso. Todo lo que está mencionando eh, digo, suena a trabajo que tenga que hacer el Estado. Eh, digo no eh, y ustedes organizados van a tratar de suplir me da la sensación la ausencia del Estado en cultura en diferentes lugares esto cuando así llevar festivales a los barrios eh, y demás son cosas que uno eh, digo espera o esperaría eh, que que lo termina desarrollando la secretaría de cultura no eh, digo es un poco también no sé si, si decir abrir el paraguas pero pensar que tienen que suplir situaciones que el Estado ya no va a cumplir Sí. yo desde que eh, inicié en la asociación eh, el primer año salimos a pelear los contratos el segundo año este también fue eh, a salir a pelear pero yo mi idea desde el principio fue eh, no necesitar de eso uh -huh. eh, ser eh, autosuficiente producirnos conseguir todos los permisos que tengamos que conseguir nosotros somos somos el estado o sea concretamente nosotros Somos lo que podemos llevar esto para adelante o, o no, o dejar que esta gente nos siga hundiendo, ¿no? O sea, después sí, cuando haces las cosas bien vienen y te pone el cartelito cultura, te vienen pone el cartelito de turismo, este, pero ya hemos dado muestras sobradas de que la organización lo puede, lo puede todo. Entonces, este, para mí ese es el camino. Digo, estamos comprando nosotros, nosotros dejamos un porcentaje de los contratos, los dejábamos en la asociación para pagar la cobertura médica y también para comprar un sonido, o sea, las, la, la cantidad de bandas que están dentro del espacio del plan saben que nuestra construcción va para ese lado, es cooperativismo, es, es más que una asociación civil esto. Este, entonces, este la idea es, bueno, conseguir nuestro sonido... Eh, y bueno, después luchar por los espacios públicos, empezar a recuperar lo que perdimos en el camino eh, nuestra eh, vamos a poder hacerlo porque tenemos la fuerza y, y tenemos la gente, tenemos territorio sabemos cómo hacerlo entonces este eh, sí que no queremos perder la Secretaría de Cultura eh, no queremos que sea turismo eh, y creo que, que el camino de esta construcción es eh, Va, va a lograr eso. Vamos a lograr que esto no ocurra. Pablo. Y... Ah, para para para para más decirte. Sí, sí, sí, sí. Eh, no, no, no, te iba, te iba a saludar, te iba a despedir y agradecerte la, la generosidad de habernos atendido, obviamente que vamos a seguir eh, sobre este tema porque también arranca el Festival de Teatro eh, de, de Atra y un montón de cosas que involucran salas en la ciudad de Mar del Plata eh, y también eh, la, las salas están reclamando y exigiendo, recién me acaba de llegar el comunicado eh, de la bancaria en donde están, le están pidiendo al intendente que revea esta decisión, la bancaria tiene una sala ahí en la calle San Luis, digo, así que es, hay una organización, me parece eh, interesante y vamos a estar atrás de esto para poder eh, ver en qué podemos acompañar Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto ¿eh? Bueno, gracias a todos, un abrazo Abrazo grande, y Pablo Ciambotti ¿eh? lo conocemos como integrante de la Winton pero en este caso como integrante de Plan de esta organización que se conformó de, de artistas eh, en la ciudad de Mar del Plata eh, con, con relación, perdón, a la ya desaparecida, podemos decir, Secretaría de Cultura.